va a jugar frente a Chagüe, Banda Norte frente a Anzorena, Hispanoamericano frente a Huracán, Detreleu, Montermoso, Básquetbol frente a Seferino, Alianza, Vietma, anoche, qué noche anoche 75-71 no lo llamamos ayer porque jugaba y dijimos no vamos a hacer piedra duda. que el tipo venía 4 victorias 4 partidos jugados dijimos vamos a llamarlo gana y lo llamamos, pierde y lo llamamos Gustavo Fernández técnico de 9 de julio, cómo te va, buen día Mati Traverso, Fabián Pérez te saluda ¿Qué tal, chico? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Gallup? Bien, papá, ¿vos? Muy bien, muy bien. ¿Contento con el arranque, no? disfrutando, disfrutando. ¿Y qué te parece? Por ahora, sí, sí. el chito, cinco jugados, cinco ganados. Anoche con susto, pero pero bueno, triunfo al fin. Sí, pero el equipo viene con susto porque, claro, eh, tú entraste el tercer cuarto un punto abajo, 55 a 54... Eh, costó bastante, pero lo, lo, lo dieron vuelta y pudieron que haya con la victoria si, sí, eh, mira viste esos partidos que, que, que vienen dado vuelta que no le encontras la vuelta que eh, acciones sí. te marcan de que va a ser una noche dura como pelota dando vuelta te queda siempre el, el rival o, o pelotas sencillas de definir vayas eh, claro. sí, y bueno Viste que te marca que, que, que vas a tener un partido una noche dura. Entonces, lo, lo interesante y lo bueno del equipo es que sigue eh, ganando ese tipo de partidos. Y el otro día nos pasó lo mismo, o sea, no, no lo mismo, pero entramos, jugamos contra Banda Norte, un equipo que está muy bien armado, nos sacó 17 puntos en el primer tiempo y pudimos volver al juego y, y una vez que volvimos... Hay jugadores que tienen una cabeza, una mentalidad muy competitiva y eso hace que, que vayan por todo en un momento. Entonces, nos viene bien, pero me gustaría que no se haga costumbre el hecho de tener que preguntar por ahí cosas. Eh, pero bueno, no sí. me puedo quejar, estamos cinco ganados de cinco jugados, así que sí. a diferencia por ahí de la experiencia del año pasado, está, eh, está mucho mejor amena ¿Es más equilibrado el armado de este equipo que el de la temporada pasada, Gustavo? Eh, sí, sí, sí, hay, hay, hay más equilibrio, eh, pero eh, lo que pasa es que el año pasado, si tengo que, que... la experiencia del año pasado fue que por ahí no estuve bien cubierto el tema de la base. Uh -huh. Y eh, varios lesionados. Fue una lesión en el base principal de, de cuatro meses, entonces eh, eso marca mucho para dónde va a disparar el equipo. Me parece que también eh, este y lo dice un base. Y lo dice un base que ha ganado cinco anillos de Liga sí. Nacional con distintos equipos, ¿no? Que no es poca cosa, Así ¿no? que, bueno, teniendo esa experiencia este año tengo dos bases más uno que puede jugar, así que me me recubrir esa parte. Y, sí, eh, y, sí. y además que, te bueno. digo te digo algo eh, recorriendo el plantel, recorriendo el plantel tenés Un, un extranjero que conoce bien la categoría sí. como Anthony Glover, que no sé cómo está porque no lo vi cómo está físicamente, pero bueno, ayer hizo una gran producción. Se está diseño. poniendo mejor, sí. ¿El digo... de ayer fue el mejor partido de los cinco de Glover, eh, Lobito? No, no, ¿No? parece que por ahí a lo mejor le es número y, y, y para mí jugó mucho mejor eh, eh, el partido contra San Luis Allá. Ajá. Eh, y jugó muy bien el partido contra Banda Norte de local, bueno, haciendo otro tipo, otro tipo de cosas que, claro. que pero anoche obviamente en momentos eh, que lo necesitábamos el tipo Anotó. aparece conoce como voy a decir la categoría no necesita de, de ser muy atlético eh, juega tiempo, eh, ya con te la hace, experiencia tío, no. eh, claro, se dio con Olímpico bueno eh tenés un jugador que tiene ganas de demostrar que el paso por la A no fue de casualidad que es un gran jugador como Eduardo Espala, que sí. ayer metió 16 sí. puntos y tomó 8 eh, rebotes y que está recuperado porque jugó más de 30 minutos tenés un jugador que para mí para la categoría es bárbaro y que no hizo pie en la A que es este Santiago Arese Santiago, sí. que ayer también metió 15 ¿Concío? puntos tomó 9 rebotes y, y físicamente es un caballito es un este, sí y después tenía al viejo y querido Gastón Luchino ...que independientemente de lo que produzca en la planilla... ...es un tipo muy bicho para esta categoría... Sí. ...este... Acosta fue un jugador que buscaron varios... ...por su talla... ...y para... ...con la importancia que tiene en un TNA... ...tener a un tipo tan grande... ...digo la verdad Mira, que... tuve... Eh, ...de Gaston... ...me sorprendió lo mismo... ...su... ...su personalidad... ...su carácter... ...es un chico que... ...que realmente... ...sabe que tiene que hacer adentro... ...y lo hace... Anoche venía sin tirar Y metió, si los 5 puntos que le es Son los que clave para ganar el partido O sea que eh, Cuento con él Y, y, y es un es de fierro eh, Me sorprendió muchísimo Jere Acosta eh, Para bien Chico que empuja y entrena uh -huh. Y 2 metro, metros 2 metros 10 mide Y se mueve y se desplaza eh, Mira, realmente Un acierto ahí Eh, muy muy muy bueno pero pero en realidad hoy es, más allá de, de, de con el 5 50 eh, eh, hablo maravilla de, de ellos pero más allá de eso me, es un lujo entrenar con ellos están muy bien muy predispuestos si no te que han enganchado como grupo pero siempre teniendo los pies sobre la tierra que estamos en una, en una mini zona recién Y, y no no, he, no hemos competido contra equipos realmente poderosos, entonces eh, hoy ilusiona mucho esto pero seamos conscientes de que de que faltan todo todavía Gustavo, bueno, nada, queríamos estar con vos en este momento, saludarte aprovechar este, dijimos con Matías lo llamamos por ayer, ¿no? lo llamamos el jueves y pues dijimos va invicto, llega a perder, no va a decir que somos piedra Vamos Pero que, que yo, no ¿Eh? yo no me fijo en esa no, cosa. Mentira. Yo no me fijo en esa cosa. No, pero nosotros sí, viste, entonces dijimos, vamos a no llamarlo, lo no que llamamos. <ríe> <ríe> Así que bueno, felicitaciones por este gran arranque. Este, un abrazo enorme, un saludo para la familia y a la gente de de nueve que que siempre se porta y se portó muy bien con nosotros, ¿eh? Bueno, bueno, muchísimas gracias y un saludo grande a ustedes y gracias por estar siempre. Ahí está, Gustavo Fernández, El Lobito este técnico de 9 de julio, sí gran compañía de de 9 de julio en el arranque. Bueno, eh, mañana qué hora? Mañana 11 de la mañana uno Volvemos contra Volvemos a la 11. Eh, viene Gustavo Carucha a estear mostrando uf, películas este y básquetbol en la misma cuestión. Eh, las tenemos la semana en frases eh, que tiene una una declaraciones que está realmente muy...